4 de la tarde y 34 minutos arranca la sintonía del cafelito como cada miércoles en la, en la programación de la tarde y por supuesto que están invitados a participar también en esta mesa de debate eh, que se convierte en una merienda. Paca, que nos ha hecho hoy? Buenas tardes. Hola, una tartita de manzana para no engordar. No sé si os llega el olor, pero aquí eh, ha inundado el estudio de... de aquí estamos, vamos. Eh, ha inundado el estudio de un olorcito muy bueno. Qué bueno. Eh, Sergio Carrera, buenas tardes eh, Hola, buenas tardes El Conchi, que te hemos oído Buenas tardes, yo se hablado antes, pero buenas tarde a todos Fran Arena, buenas tardes Buenas tardes Manolo Fran. Sierra, buenas tardes Buenas tardes Y hoy estrenamos nueva nueva voz, una nueva colaboradora que se suma a la, a la mesa de, lo, de los miércoles eh, Macarena Jaén, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bienvenida Gracias Está un poco nerviosa nos dice Pero bueno Te vas a dar cuenta de que esto es Una merienda de amigos Como vale. como cada miércoles Y te damos la bienvenida Especialmente a ti esta tarde Venga, gracias La bueno, semana que viene Toco macarena de bricosos, ¿eh? <risa> <risa> Aquí vamos por toca <risa> Pero los hombres que también Nos animemos Pusamos, a hacer bricosos <risa> Yo como no vaya a la pastelería pues Roche no, A comprar una pastitas No Tú te traes unos porboroncitos y un poquito de aguardiente. No, ¿eh? Pero que se nos puede comer porborones y mi alma, a me te queda un pastelito, no bueno, pues, Tenemos muchos temas sobre la mesa sí, y, vamos y, por a lo supuesto, que vamos. vamos a invitar a todos los oyentes a que participen en esta mesa de debate, como ya saben, aportando eh, temas a nuestra mesa o, o, o, bueno, pues opinando lo que vamos a hablar aquí en la jornada de hoy. ...que como ya digo son muchos temas sobre la mesa... Eh, ...mañana se celebra la festividad de todos los santos... Eh, ...una festividad que empieza ya prácticamente a celebrarse hoy... ...con ese largo puente que tenemos... Eh, ...y es sin duda una de las, de las fiestas más esperadas de, de otoño... ...en los que, eh, bueno pues la costumbre... ...en, en esta parte de, del país de comer castañas y moniatos... ...aunque, eh, bueno, tradiciones que se pierden ¿no?... ...porque ahora parece ser que eh, poco a poco... Eh, la moda de Halloween se está comiendo prácticamente las celebraciones más típicas de nuestro país, ¿no? Wow. Eh, parece que hubo un, un periodo en el que eh, intentaban convivir ambas, ambas fiestas, la, la anglosajona y la española, pero siempre tiene ese tironcito las la fiestas que llegan desde América, ¿no? La fiesta de Halloween, mm. que yo ya prácticamente se celebra como y algo con lo feo especial, ¿no? Yo que prefiero es que se pueda conseguir el día de los paseos, Paseo, como los hace paseos. años, a que Halloween, o como les quieran llamar, Yo con los americanos que no comparto mucho la... Que picaza están los moniatos y las castañas y las nueces, como siempre. Y las cozo como mi madre los cocía, los moniatos y las castañas juntos. Casi se cocía toda la vida. Y están de muerte. La semana que viene te traigo un moniatito, Fran. Yo tengo moniatos en mi casa. Algunas tienen moniatos, ¿no? Algunas tienen moniatos y cacarucas. Eh? Y los míos son ecológicos, ¿eh? Se las ha oh. mi nuera. <risa> bueno pues todos los años por esa fecha eh, y además es una, una celebración en que muchas ciudades eh, se lleva a los cementerios ¿no? sí, Donde se tiene sí. lugar la representación de una obra m, maestra de, de la literatura de nuestro país eh, como es eh, la lectura de Juan Tenorio Juan Tenorio que cada año hacíamos aquí eh, gracias a, a nuestro Antonio. compañero Antonio Moreno mm -hmm. Bueno pues una lectura breve de, de ese relato de, de don Juan de Tenorio Y el pasado año tuvimos la suerte de, de que, bueno, pues no solamente Antonio, sino que diferentes eh, personas estuvieron aquí en la, en la tarde eh, y tuvimos la suerte de, de escuchar esa representación de don Juan Tenorio que, eh, bueno, pues ofrecía María Asunción Fernández, Jorge Bayón, eh, Pepe Carrasco y, y nuestro Antonio Moreno. Y vamos a tener hoy la, la oportunidad de recordar un extracto ...de esa representación de, de don Juan Tenorio... Que, avisado y ...que además, y como anécdota... ...cada vez que venía Antonio con el libro... ...el Día de, de Todos los Santos... ...nos escondíamos porque ninguno quería hacer... Uh -huh. ...nos imponía... ...bueno, pues tú vas a hacer este año de don Juan Tenorio... ...tú vas a hacer de Inés, ...y él repartía los papeles sobre la marcha... Bueno, Qué buena pues, ...esa idea que un buen día tuvo el amigo Oye, Antonio... Yo. Eh, la vamos a que no esté con nosotros físicamente la vamos, bien, a, hasta, la vamos a traer a este cafelito el primer cafelito de, de bueno, con pues mucho de, cariño de, de, del otoño de, de todos los santos y, y hoy le vamos a recordar ese extracto de oro juan tenorio el cementerio se es viste de gala para bueno pues que visitemos ¿no? a nuestros difuntos y es algo que eh, forma parte de la tradición ¿no? el visitar ah, el cementerio sí. y el honrar a, a los nosotros, muertos en este a día lo ¿no? a los difuntos bien, ¿no? Vamos, ya. yo de noche no voy, ¿eh? Y yo tampoco. Me da la poco. verdad que eso es una tradición ya muy antigua y entonces la verdad se mm -hmm. frecuenta durante todo el día y mm -hmm. prácticamente casi toda la noche. Y vez. eso es una cosa que en Urique eso se lleva muy a la tradición y cosa que yo la respeto y la comparto con muchísimos ciudadanos que, mm -hmm. que ese día van a hablar allí o a ver a sus difuntos. También la, lo, los más pequeños que hacen ese particular recorrido ya celebrando Halloween, ¿no? También trataba claro, es, que, sí. es que es que lo que tú comentabas, dice, es lo que tú comentabas, dice, ahora Halloween se está imponiendo, claro, Halloween es una fiesta y lo otro es un poco una fiesta ¿Claro? de respeto y de y de otro tipo más de cosas. Entonces, a la gente nos gusta la fiesta. El <risa> <risa> sobretaro a, a los chavales no, no, no, que claro. para los que está pensado todo esto no es que se la haya comido, es que Para tristeza ya tenemos muchas cosas y entonces que te disfracen y te manden a coger caramelos no es nada malo. No es nada malo, pues los niños disfrutan. Que, la que lo malo que tiene esta fiesta es que la viene de Estados Unidos y entonces eso es lo más malo que tiene. Pues ya está, porque si viniera de un país europeo con grandes tradiciones eh, en torno al culto de la muerte, pues entonces no pasaba nada, pero como viene de los yanquis, pues entonces es malo no es ni malo ni bueno, bueno ¿eh? es otra manera y es una fiesta Exacto. es bueno que tengamos un día año para honrar a los que, estar, a los que ya no están es claro. que es, sí. yo creo que es la filosofía de esta fiesta mm. ¿no? claro que esto que recordar esto, a los que ya no están que esto se junta con, con, con otro tema que es más serio para nosotros que es pues, el día de los difuntos sí. y entonces como se han juntado las dos cosas a la vez mmm, lo vemos pues un poquito ya, como eh, exactamente uh -huh. Bueno, pues la festividad de todos los santos eh, que va a tener lugar en eh, la jornada de mañana Bueno, todos los santos, sí. eh, pasado mañana, mañana es el Día de los Difuntos eh, Y muchos de los eh, que nos están escuchando, los petaqueros, bueno, pues van a trabajar mañana para hacer puente el viernes eh. Todo eso hay que decirlo y, y, y bueno, pues ánimo a los que no tienen puente, a los que tienen y a los que no tienen La pasada semana estuvimos hablando, cambiando de asunto, Manolo De eh, la visita del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas que venían, que visitaban nuestra localidad el, el pasado lunes y el martes, estuvieron dos días en esa recogida de, de muestras de sangre, para eh, bueno, sobre todo en vísperas de fiesta, que es cuando las reservas de sangre hacen, hacen más falta. ¿no? Eh, nos hablaban de que no habían cumplido las expectativas que en un principio traían. ¿no? Sí, bueno, no es que no se hayan cumplido, es que la verdad las cosas como son en esta fecha hace farsa, hacen falta muchísimas donaciones porque nosotros miramos a nivel local y a lo mejor a nivel local decimos, bueno, pues 200 donaciones es bastante donaciones, pero es que lo que pasa es que más sangre hace falta durante todo el año y en esta fecha más todavía. Ven, Halloween hace falta más mm, Yo pienso, yo pienso que si le era diéramos broma, era broma, ¿eh? Yo pienso que si le diéramos a lo mejor otro día o otro local donde puedan las personas ir a donar un poco más tarde. Pues puede ser que pudiésemos conseguir algo más, pero de momento nos sentimos muy satisfechos con todas las donaciones que se hacen cada vez que vienen. La semana pasada lanzamos esa pregunta a, lo, a los empresarios, sobre todo, y a, lo, a los oyentes trabajadores, que, bueno, pues retábamos ¿no? a, los, sí. a los empresarios Ajá. a que facilitaran la labor de, a, de sus empleados a, sí, a poder sí. donar sangre, y, y nos decía precisamente un oyente, y salió este tema de colación, porque eh, nos comentaba que les descontaban las horas, que salían para donar sangre. bueno, y lanzábamos por aquí la propuesta de que aquel que, que fuese a donar sangre, que la empresa tuviera bien, no descontar las horas. Y comentábamos que íbamos a preguntar hoy, ¿no? ¿Cuántas personas han ido a donar eh, y no le han descontado la, las horas? Y lanzamos esa pregunta para que algún oyente que haya que no tenido puedan, que no pues, puede la diferencia de ir a donar y el jefe haya tenido la diferencia de no descontar las horas, que no los diga. Que estaremos encantados de, de decirlo. Por este lado de la mesa, el tema de las donaciones que... Como bien contaba Manolo, eh, diferentes factores han hecho que no se cumplan las expectativas, entre comillas, porque Ubrique es un pueblo solidario y entre 100 y ciento y pico cada vez que vienen por día sí la verdad el que, número de donaciones, ¿no? La verdad que el número de donaciones en Ubrique es bastante alto y eh, yo de, ya lo he dicho anteriormente, lo agradezco Ajá. a que todo el mundo colabore como están colaborando. ¿Que se pueden conseguir más donaciones? Por supuesto que se pueden conseguir más donaciones. Ajá. Pero, claro, habría que adaptar un horario y unas cosas que estamos en negociaciones para ver si lo podemos adaptar o no lo podemos hacer. Que mi hija fue a donar y le dijeron que mejor que donara plasma. En vez también, de también, también, también, también. Y donó plasma. Claro. También. Mira, además de ser un pueblo donante, es un pueblo paciente, porque hay veces que se forma una escuela y la Eso gente... Eso hace no un montón de tiempo, ¿eh? El sí, rico, no como plasma, en, hora, en una hora que, que se hunde mucho la gente, llega... Y se espera, no se van, está bien, o sea que es verdad que somos un pueblo donante, yo soy hombre. donante de todo y, y da quien animo a la gente a que haga lo mismo. hombre está claro que lo que acaba de cifrar de que los empresarios permitieran permitieran a los trabajadores salir, bueno, pero está claro que con la situación que están nosotros atravesando... Nosotros planteamos la cuestión, la cuestión comentaba un oyente que no les daba tiempo por el claro, horario yo, que bueno, tenían. los pobres, evidentemente, seguro que muchos espectáqueros, espectáqueras de la fábrica de los boliches que trabajan en Ubrique día a día, eh, le encantaría evidentemente donar sangre y colaborar con esta causa, pero está claro que con la situación que están atravesando, que las empresas le exigen al máximo, evidentemente están como para pedir un día una horita para ir a donar sangre. Yo creo que la administración es la que y la organización de ese de esa cuestión es la que en teoría debería adaptar las circunstancias para que todo el mundo pudiera, pero está claro que a los trabajadores de las fábricas con las circunstancias que están atravesando que se quejan día a día de, de que no tienen tiempo para la familia, que no pueden salir de que les quitan dinero por un minuto o dos, que lleguen más tarde evidentemente proponerle eso también a un empresario para ir a donar sangre pues lo tendrán complicado evidentemente a ah, ver, espere, esperemos que nos contesten algunos, que nos digan si efectivamente eso está ocurriendo o no está ocurriendo, si es se lo permiten o no se lo permiten. Pero aparte de todo eso, como ha dicho Sergio, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que intentar llegar a unos acuerdos de horario y de días para que puedan asistir como verdaderamente lo deseamos todos los ciudadanos. Es verdad, estoy, muy, estoy de acuerdo con mis dos compañeros, es verdad lo que ha dicho Sergio, aquí... El, el que organiza eso se tiene que adaptar un poco a Urique si quiere más sangre está hasta las 11 de la noche no. Venga claro, tienes no, eh? que tener en cuenta que no, los okay. que ahí está, están trabajando también son trabajadores aparte de eso no no seguro sé cómo... que tendrá más flexibilidad eh, que los trabajadores de Urique de la fábrica pero él dirá, yo no sé la flexibilidad que tengo pero a mí me gusta entrar una hora y a otra hora pero que en realidad lleva porque este pueblo es muy solidario en ese sentido, entonces es una buena forma de todavía incentivar más esas donaciones. Que aparte de lo que está diciendo Fran, que lleva razón, lo único que pasa aquí es que nosotros tenemos que hacer la conexión para llevar la sangre a un determinado lugar y de ahí parte para hacer la conexión vía Sevilla, o sea que no... No puede ser, tenemos claro, que estar mucho. en mutuo acuerdo con las se demás entidades. Claro, yo acabo, hacerlo, acabo, todo, de decir, claro. acabo de decir que sería a, al organismo competente en esta cuestión, que Correcto. con todo lo que está argumentando Manolo, pues… No, pero la cuestión, que perdona, nada perdona nada, que te interrumpa no, Sergio, eh, la cuestión es más sencilla que todo esto. ¿no? La cuestión es que un empresario pues le facilite la labor a, a, a su trabajador de poder ir a donarse no, es pues, una hora años. nada más que es una hora, no estamos pidiendo el diantero para ir a donar sangre, sino déjame salir un poquito antes que voy a ir a donar, además el horario sangre, de donación. Es bastante que, yo exhibe, he dicho, que, ¿no? que si le dan ese horario, pues que después lo tiene que justificar con un certificado que le darían el médico Pero allí. que también que no sencillo, es algo muy sencillo. También es algo muy sencillo, ¿me entiendes? Al médico, ¿no? Cuando vamos al médico, tú llevas tu justificante y ya está correcto pero sí, sí, sí. estamos hablando de una cuestión más eh, altruista más altruista no, no estaba hablando de una cuestión necesaria sí, de se refiere, mismo, se se se refiere a, a, a la manera de justificar, justificar la ausencia hay, de la hora es que no no la no. sino una cosa es que, sí, que yo pues, comprendo gracias. y yo comparto la opinión de los compañeros, pues estoy hablando de que la situación que están pasando los trabajadores, que día a día comentan, eh, trasladan al cafelito las reivindicaciones, de que si no tienen eh, horas para nada, de que la, la empresas… Pero tampoco están pidiendo una hora para ellos. Sí, sí, sí hora, pero, pero que, dormir, que él, evidentemente, evidentemente, que no es lo mismo que decirle al empresario, voy al médico porque tengo una analítica, a, a voy a ir a donar sangre. Ah, y aparte de eso que nosotros previamente ya eso nos lo han dicho con anterioridad y entonces estamos trabajando sobre ese tema a ver si podemos buscar otro horario o otro día que se pueda hacer, entiende Que lo mismo, lo mejor, cambiando los días podemos llegar a conseguir que se, que todos no se vayan 8 o 10 cada vez, que se van sin poder donar porque cuando llegan ya le dicen, cucha, ya no podemos comer más personas. ¿Y el fin de semana ah, porque lo no puede ser? fin de semana ya eso es muy difícil eh, pues, entonces unos por otros no, fin de semana, olvídate porque el fin, fin de semana, semana la gente el se fin va porque es por si, está todo el mundo con el alcohol no, exactamente, no, no, no. porque los viernes los viernes en la avenida son muy peligrosos Ay. y entonces bueno, no, mañana por la, la todos, mañana que aparte de todo hay que comprender hay alcohol, hay otra vez hombre, que aparte de todo hay que comprender que precisamente es un fin de semana que es cuando los petaqueros tienen un rato bien, libre pues no van idea. a estar pensando ni a donar entonces hay que pues buscar sí. otro sistema que a... el que estamos intentando no, ah. bueno pues Ana nos dice que ella fue a donar allí a las ocho y media y que no se lo pagaron esa hora pues claro. se descuentan. Pues digo, la descuentan era así es que pierde el trabajador nunca va a ver de la empresa eso de lo Sí, pero estamos hablando de que no es... A ver, que no, no y además la, opinión de, irme la, la opinión de Ana ir, no es extrapolable no a todo el mundo. Es una opinión. Es la opinión que da ella. Es una opinión no, que da ella. Esta, hay gente oyente, que a lo mejor ha salido. La hora, ha salido, le han pagado la hora, pero no puede llamar ahora mismo a, ¿A, a, decir, ¿A, decir? ¿A, a decir a decir a mí me pagaron la hora. Entonces... La opinión de Ana es una opinión muy mm -hmm. respetable, pero no es la opinión general, general. de este pueblo. Para pa escuchar la opinión general habría que escuchar a no mucha gente. Por eso nombre. la semana pasada lanzábamos esa pregunta, claro. que íbamos a preguntar hoy los que habían ido a donar eh, y no le iban a descontar la hora, porque estamos diciendo que no es que me voy una hora para irme a Mercadona, ah, voy a donar sangre. Claro. Bueno, pues bueno, esta oyente espérate, dice Frank, que no. Que, que, la... que lo decía Ana que media hora no es nada, aunque tú la, no te las has pagado, para las vidas que vas a salvar. Muy bien, muy bien, taca, placa, muy bien, muy bien, eso, es, no, no. eso, es, eso está bien eso dicho, está porque él es al fin y al cabo el nada. el mensaje de todo esto, lo que lo que da no se paga con dinero. Con acepto. Y para lo que es. Ni el cariño ni nada se paga con dinero. La verdad que son unas palabras muy bonitas. <risa> bueno, vamos a dejar para porque bueno, a, el, pues, no, de hay que decirle cosas bonitas porque el el como tema de, la, de las donaciones porque sigue Yo voy a tener yo la bici ya tres veces en semana, paga con los pasteleitos que está trayendo. <risa> yo no digo nada porque se lo como. <risa> Están eh, vamos a dejar este tema sobre la mesa el tema de las donaciones, si alguien llega tarde que nos comente, ¿no? Si ha ido a donar y si ha tenido que o se si le han descontado la hora o o no. Por cierto, Regina dice que te digamos que eh, deje un trocito de tarta y, y que le dejes un trocito de tarta. Sí. Eh, Conchi, que no digan nada a las chicas nueva, Macarena, de que le toca hacer un bizcocho, que aquí hay más hombres. Que lo diga también a los hombres. Muy bien, muy bien dicho, sí. Que, que vayamos que cambiando es. de mentalidad, dice. Yo, yo oh, lo he dicho, eh. yo, yo me he ofrecido oh, a hacer una tarta, tía. pero no van a salir tan buenas como estas maestras. No estás diciendo los hombres que hagan algo. Venga, pues que lo hagan. No, no, ¿sabes? sí, lo vamos a hacer. Unos porborones o sí, algo que estamos en pesas. Yo no puedo comer porborones, Manuel, lo que haces de comprar el Mercadona. Bueno, dice que... Dice Re, Regina que, que, bueno, que al haberse criado ellas entre machos, entre machismo, pues sí, es sí, normal sí. que ustedes digáis a la nueva que haga la tarta. Cuando hay aquí más que no hacemos nada. Pues es que es verdad. Que es yo pongo el, el café, Re... café todos los días, y ¿eh? sí, es verdad. Es, es verdad, pero antes se ¿eh? dedica a ponernos todo... Y yo me dedico a comerme todo lo que me trae vaca, religiosamente. porque qué no probaste la carne y el miércoles pasado? Porque no pude. Ah, por sí, eso, está quitando mérito la comida. No, no, no, no, vamos a empezar que después dice, mía, que nosotros peleamos, ¿eh? ¡Ja, <ríe> ja, ¿Qué? Sole, qué broma de las dos, ¿eh? Algo, que no te hagas caso, Sole, de mini de tu madre que Bueno, dice, locos, ¿no? dice Manolo Dice Manolo que a ver cuándo vamos a hablar de la problemática Yo creo que hemos hablado ya bastantes veces De la problemática del tráfico en horas ¿Otra puntas vez? ¿Otra vez? Sobre todo en el store Dice que hoy ha estado cinco minutos en el store eh, Que baja del jardín a la, eh, Y dice que estaba la policía en la cola viendo eh, Viniendo de la calle San Sebastián Y comenta que no se dignaron ni a bajarse del coche a dirigir el tráfico. Es lo que nos comenta Manolo en este sentido de los atascos que se producen en horas puntas en nuestra localidad, sobre todo en diferentes puntos, ¿no? Uno de ellos, al que se refiere hoy en un tema que ya lo hemos tratado aquí de, muchas de veces, pero... Fran. Muchísimas veces lo hemos tratado. Entonces, eso, la verdad, yo te lo agradezco que lo exponga, pero que es que también hay que comprender que es que vivimos donde vivimos Y que lo que hay es lo que hay, y eso ya lo dijimos el otro día, que hay que irse adaptando para que podamos todo el mundo, si en un coche en vez de ir una persona, van tres o cuatro, se quitan personas se quitan vehículos de, de la carretera, pero que también, que ya las empresas están cediendo, están dando, en vez de una hora como se daba antes, están dando hasta hora y media para venir a comer. O sea que que todo eso hay claro. que valorarlo, que sí, que de acuerdo, que claro que hay que, hay que estar cinco minutos, pero... Uh -huh. Ya nos pregunten a Fran, que ha estado también cinco o seis minutos en cola también. También, a ver, y hoy también problemas porque están aquí entrenando. Todo eso influye. Eh, influye más sí. a lo mejor la lluvia, y por eso hoy ha sido más más tiempo el, el estar en la cola. Sí, diferentes la... asuntos como el tema bueno, que comentaba. La queja la es... Es continuada, es continuada, no solamente lo que estén echando ahora al ni nada de eso, es continuamente desde que empezamos el cafelito eh, y no estamos esa nación. decir, en esta cuestión ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, lo hemos expresado, mm. hemos argumentado, hemos defendido una postura, hemos defendido otra, pero lo que sí que está claro es que es una cuestión urbanística, es una cuestión de planificación y que en, en el próximo plan general de la nación urbana tiene que ir recogido el buen funcionamiento para que eso no ocurra. Y ya nosotros podemos hablar de que si una cosa otra, Sí, lo que venimos hablando desde hace tres semanas. Sí, además, además de lo que dice Sergio, que no es una cosa que Ubrique está diseñado desde los tiempos antiguos y claro. Ubrique tiene un problema que no lo tienen muchos pueblos y que y que hay muchos pueblos que tienen el mismo problema Cubrique, que, que es que cruza un río por medio. Y para ir de un lado a otro, pues, ¿dónde se hacen carreteras nuevas? Porque dice la gente, es que cuando esté en la circunvalación, ¿no? En la circunvalación te va a tener que salir por fuera de Ubrique, claro. es que a lo mejor la solución tampoco es esa. Este es un pueblo que está creado. Mira, yo cuando lo veo urba, um, urbanísticamente, ahí hay una cosa que me llama la atención, y el colegio de la Escuela Redonda. Corta, tres calles que van de, de una punta de Ubrique a la otra. Pero claro, ese colegio está ahí. No se podría quitar. Tú lo quitas. Y en donde está ese colegio, hace hace calles transversales de arriba abajo y seguramente podría descongestionar el tráfico. Pero es que el colegio está ahí y este pueblo está diseñado desde, claro. desde hace muchísimo claro, tiempo pero... de cómo es. Ahora, para ir allí, ¿qué es lo que hace falta? Pues sí, hace falta una infraestructura que a lo mejor no es una infraestructura de corto plazo, sino sería una infraestructura de largo plazo, y que seguramente ya esté en proyecto. Sí, eh, claro. Yo muchas veces, a lo mejor, incluso lo, hay ciudadanos que a lo mejor no comprenden la, la palabra del Plan General de Acción Urbana. Sí. Es cierto lo que dice Fran. Eh, Ubrique estaba diseñado desde épocas antiguas, de décadas atrás, pero el Plan General de Acción Urbana, para que los ciudadanos lo entiendan, es donde se recoge y donde se va a explicar cómo se va a desarrollar Ubrique en los próximos años. Y si en ese Plan General de Ordenación Urbana no se recoge eh, cuestiones de tráfico, cuestiones de parque infantiles, cuestiones de instalaciones deportivas, porque el Plan General es el futuro de Ubrique. Es decir, no podemos quedarnos en que Ubrique está mmm, desarrollado con el pregó antiguo, porque está ya prácticamente caducado. No, el si pregó no, antiguo no está, está El, el pregó antiguo, el el antiguo, está, el el antiguo está, no está caducado, el, el pregó pe antiguo recolado no se, se metió en un cajón e y estuvo y 12 años metido. Eso, nunca, efectivamente. Ni caducado, ni nada, no estuvo... Claro, estuvo no... 12 años y lo anterior. Pero lo que sí que está claro es que mm, el nuevo PGO tiene que servir para el futuro Dubrinque. Sí, esa, verdaderamente eso mm, desglosaría un poco la circunvalación, o sea, la, la circulación. Pero no tanto como para la hora de un almuerzo ni nada de eso, porque por ahí irían los camiones, irían los que van fuera, los que van al polígono, los que vienen a eso... Pero lo que es, el problema de la circulación urúica es que está mal por todos los conceptos que lo ven. Yo, yo lo llamo no de ahora, sino de hace ya mucho. Yo años. lo llamo el bendito problema que pasa en el hecho. Exactamente. El bendito problema y voy a decir por qué es bendito, porque son de muchos trabajadores que, que vienen van para abajo. Vienen y ven. Bendito problema tiene la este misma pueblo. Hora. Claro. Casi. Muchos trabajadores. O sea, imagínate que como entramos, por ejemplo, en el polígono industrial de Chaparral, donde pasamos la ITV y ve esas calles vacías. Allí no tienen ese problema y, y tienen para acceder bien. Este pueblo tiene un bendito problema. Y, por supuesto, que lo tiene que abordar con las medidas que sea, que ya el que esté ahí arriba o el que sea, claro. que el, que las diga y las diseñe, pero es un bendito problema, ¿eh? Porque, porque es lo que he más de una vez. Yo he visto... Eh, como vivo allá abajo De estar todas las calles prácticamente vacías Ahora mismo la cuesta del Lidl No aparcas ahí eh, Ya por mi calle, por la calle de, que va De la resta del Lidl para la urbanización Están aparcando coche Y gente que se va temprano Y las veo yo bajando por mi calle para ir a la fábrica O sea, que ya están aparcando por arriba Cada vez más claro. Es que allí yo creo que hace falta más aparcamiento ¿no? Porque con las naves, los pisos, las cazas claro. Algo... Allí están hecho allí están hechos dos bolsas de, de aparcamiento, bendito, pero lo que dice bendito flague, cierto, <risa> bendito problema que claro, tiene un brique porque protección de que hay trabajo, pero hay trabajo, es cierto pues. que nosotros estamos hablando de una queja em no, no, de los propios trabajadores que tienen ese bendito sí, sí. honor de tener trabajo y de llevar el sustento a su casa para que se agilice y que eh, sí. dentro de, la, de los horarios que ten, que tiene puedan llegar a tiempo a recoger sí, a su pero, niña y sí. a su casa etcétera etcétera bendito problema pero son ellos lo que los propios trabajadores que reivindican sí, pero, de que hay que dar no, una solución a eso que, que todo que todo eso yo no le quito una cosa a la otra Sergio faltaría más Yo no estoy yo con esto no, no quiero no, ya, ya, ya, por supuesto ya. decir que, que no es la solución bendito problema eh. sino que Pero, a a ver, pues, de con respecto ¿no? a este, con respecto a este asunto eh, un oyente llama para confirmar que la policía estaba en la cola de coches del atasco ...y no se explica, dice este oyente... ...por qué no se bajaron para intentar dar paso... ...y agilizar el paso en el hecho... ...bueno, pues otra opinión de otro oyente... ...y se lo preguntaremos, por supuesto... Okay. ...esto vamos con lo vea que me digas quiénes... ...que yo los conozco a todos... ...Diego nos comenta eh, una cosa, cambiando de tercio... Eh, ...dice que ve poca iluminación de Doche... Eh, ...dice que suele salir de su casa... ...sobre las seis y media de la mañana... ...para ir al trabajo y, y donde empieza el polletón... ...ve muy poca iluminación... Y ya a esta hora, dice, se encuentra gente corriendo, andando, etcétera de, de, de, Y además el lunes nos comenta que todas las farolas estaban la... apagadas. Y no se explica el por qué. Bueno, pues sí, la verdad que ha ¿no? llamado... Y hacemos el llamamiento desde aquí, porque desde el ayuntamiento, en el momento que hay una zona o una farola simplemente fundida, vale, momento, vale, llamando directamente al ayuntamiento, directamente. Además, el, el Juan Cotrino, el, el telefonista, directamente le sí. toma le toma nota, le toma o sea, sí, pero... nota de, de, de esa farola que esté fundida de esa calle que no tenga luz, ¿no? Lo decimos extraviente, pero bueno, comenta también... No, y la eso, averigua por qué está fundido, es como las que tengo yo ahora mismo fundidas en mi casa, puede que haya rollo una rata a los cables, puede que se haya mojado, puede que... Lo que sí hay que decirles que a los vecinos que cuando se encuentran una cosa de esa como tú has dicho, o bien se le da parte al ayuntamiento por las vías que sean, pero a través de la aplicación rápida, cómoda, efectiva y además ves el seguimiento del parte, o sea, que no, que no hay manera de escurrir el burto. No. <ríe> se te queda grabado y ve en el momento que se ha arreglado, y ves la solución y, además, en algunas ocasiones, si el operario se acuerda, le eches una foto con, con la farola arreglada y te la envía. Eh, ya está, eh, está muy bien. El, el problema de todo esto es que hubiera inacción en el, en, en el momento de que se funde una farola y, y se quedara fundida el tiempo no lo que hay que lo que, hay que notificarlo este... a, él, a, a quien la, puede arreglar pa que, pa que ¿Pa la pueda arreglar para que para que la arregle yo sobre ese particular diría lo mismo que tú has dicho Frank, que es que hay un número precisamente que llamas al ayuntamiento y ellos te toman nota y es muy raro, muy raro, muy raro que no vengan mmm, no te voy a decir en el INTE pero a las 4 o 5 horas vienen casi seguro a arreglarlo entiende porque yo oh, me no. ha ocurrido en una determinada barriada Y han llamado y efectivamente a la mañana siguiente han ido a, a solucionar el problema. Mm -hmm. Yo creo que que se refiere a que hay poca luz. Sí, aparte yo creo que Porque el yo dice eso, por presidente dice que hay poca iluminación. No sé, uh -huh. Y, es que no hay y que no iba en la lupa. Que no, no, no, no sé, que agarrar la iluminación. No sé, no sé qué parte sí. concreta es, pero en cualquier caso ¿Dónde todo está esto, que meter la zona sí. del polietón, Ay va, está Ahí está. el otro día, el otro día me parece que escuchas que la alcaldesa dando la razón en ese sentido, que ella pasa por allí y eso, pero bueno, claro, todo habrá que notificarlo sí. y, y ponerle las soluciones, porque vamos, cuando cuando el problema está, por pues lo que hay que hacer es solucionarlo. por pues. Uh -huh. Bueno, eh, José Luis nos dice que además de que urge el PGO, como tú comentabas eh, Sergio, eh, dice que también urge una rotonda, una salida con lo, la rotonda del compás, urge el arreglo del naranjal y además un puente del Solimán a la antigua entrada de la piscina municipal Y luego nos dice José Luis, claro. en demanda claro. del pego. Bueno, estuvimos ¿no? dando la las... Llevamos, llevamos cuatro semanas <risa> hablando de, ¿De esta cuestión. Yo creo que cuando yo trasladé el tema de que el Narajal sería una solución para la salida punta de los trabajadores, es cierto que el Narajal tiene unas cuestiones que hay que uh -huh. analizar y que urbanísticamente son complejas y complicadas. Muy no bien, Sergio. No creo que ni el... Muy alcance, bien, Sergio. Ni el anterior sí, bien, bien, el equipo de bien, bien, bien. gobierno, ni el, el actual ni los ni que vengan, que venga mmm, Muy no bien. hayan esa posibilidad. Yo, Pero también. es cierto, no me acuerdo, creo que fue Frank que dijo que quien hacía el muro, no. el muro aquel. No, no mira, una pa complicada. pasa una cosa. Si esto Río, fuera, y, si... y lo que es de Río, Río se lo lleva, ¿eh? Exactamente. Está claro. No, y, y cuando no se lo lleva no pasa nada, no, Conchi. El problema está cuando se lleva a una familia entera está, y salta el, el dicho de turno y dice... ¿Y a quien se le ocurra hacer una carretera a la vera de un río? Ay, o una casa a la vera de un río, exacto. Y entonces, si el problema no... Cuando no yo, pues, como me dedico a la prevención de riesgos laborales, siempre se lo digo a la gente. Digo, si el problema no está en que venga un inspecho y te murte, el problema está cuando pasa otra cosa no, más sí. fea. Y entonces decimos, Joder, pues sí que es verdad que le tenía que haber puesto esta protección a las máquinas, o sí que es verdad que esto... Sí que... Pero no nos acordamos hasta que no pasa una cosa fea. hace una carretera a la vera de un río, la tiene que firmar un técnico... Y que el de, técnico, que poder pues hacer, habrá que encontrarlo muy valiente para que diga, vamos para adelante. Y esa es la sensación que a mí me da con la carretera de naranja porque todo lo que plantean los oyentes lleva mucha razón. Eh, eh, sería, bueno, una, sería, algo, sería algo mm, bueno... ...descongestionar tráfico por allí, pero... ...tenemos que ponernos también en el pellejo... ...de los, de de los oyentes de el... que sufren sí, sí. los atascos... Sufre. ...vaya por delante Hay eso... ...hay que tener empatía... ...vaya por delante eso... ...lo comento porque, además, lo digo... ...quizás a veces hemos contestado y no ha sido la contestación... Del agrado del oyente sí, es verdad, Lo digo porque, a ver, eh, nos encanta que los oyentes nos trasladen sus problemas pues, pues, sí, Pero lo del tráfico lo hemos comentado, es lo que, lo que sí. ha dicho Manuel, ¿no? Que ya no podemos hacer nada en ese sentido Ya las autoridades tienen constancia de este problema Exacto, en nuestra localidad Así Y no. desde aquí, bueno, pues servimos de meros transmisores, únicamente, ¿no? Lo digo porque nos dice Dani que, eh, bueno, pues aparte del tema de la donación, que ahora lo vamos a comentar nos dice que ya vale con lo del esto eh, dice que cuando un día estemos en un atasco media hora o más, entonces que hablemos dicen que eh, bueno, que si son cinco minutos o algo, bueno, es normal, es, eh, normal pero claro. que es que esto no no, esto vivimos no, un Madrid, Dani, no vivimos dice, no vivimos, por favor, un momentito no vivimos ni en Madrid ni en Sevilla eh, para tener que sufrir este tipo de atascos de media hora, dice dice Dani, este oyente, ¿no? que lo lógico serían atascos de 5 o diez minutos con sí. mucho. Es lo que dice este oyente, y evidentemente que sí que nos ponemos en el lugar empatizamos es con los oyentes, antes, ¿no? porque todos los que estamos aquí sí, imagino claro. que habremos sufrido algún atasco en algún la momento la la dado. Claro, pero es como con el que el que dice que con lo del tema de los atascos, de que tampoco se genera más de cinco minutos o diez, ¿no? como hemos dicho antes, que no podemos generalizar a todo el mundo en la cuestión que estaba hablando claro, antes, claro. Mm, que si alguno se la paga o no. En este caso también no podemos analizar si alguno es a cinco minutos o está media hora en atasco. No, pero quizás no, a lo que, mejor a, este oyente, este oyente no se refiere al comentario que ha hecho Manolo, pero evidentemente dicen. que empatizamos con todos los oyentes y nos ponemos en el lugar de la persona que tiene que estar media hora en un atasco, ¿no? Que ojalá no fuese así, sí, pero está siendo así debido en, en parte a lo que tú comentabas, vendido problema, el tener trabajo y son, eh, no olvidemos, un núcleo de población de casi 3.000 personas que viven Exacto. Claro, la, la en, Vega, antes había más fábricas en el pueblo y ya, menos, ya todas las fábricas se ah, suman verdad. los 3000 habitantes de aquella parte del pueblo Más en el número de trabajadores que m, intuyo que puede andar o puede rondar tanto por sí, no, mil, menos, dos mil ser. personas mil prácticamente trabajando allí mil, todos los días mil y pico personas lo mejor es ponernos en el lugar de la otra persona y esperemos que se solucione ah, Medida, yo, bueno, verdad, pues, yo... aquí hemos dado idea eh, han aportado ideas a los oyentes de cómo se puede solucionar esto a la espera de que, lo que dicen el, de la, la de Andalá, circunvalación ¿eh? descongestione este tipo de problemas que sufrimos sobre todo en la parte baja de nuestra localidad y en ese cuello de botella que no deja de ser un una simple calle la Fuente de San Francisco, que por la orografía del terreno que tenemos en nuestra localidad no se pueden hacer calles por los lados de la pendencia no bonitos, no hay un lugar. Lo del puente de Garranza. Mm -hmm. Lo que dicen del naranjal lleva toda la razón del mundo lo que ha dicho aquí Fran, pero esos son los técnicos los que tienen que valorarlo. Nosotros no somos quien para barolar, valorar, valorar si sí, ahí se puede hacer una simple carretera para que pueda haber una circu como te diría yo, un desgloce de coches por ahí por esa zona porque claro, después llegando al puente tiene el problema, no sería problema porque ese puente te lo elevas un poquito y no, pero claro, todo eso conlleva unos gastos y unos técnicos que son los que tienen que valorarlo, no nosotros que nosotros verdaderamente somos por lo menos y... yo soy inexperto en esas cosas. Te están mandando whatsapp, Conchi, me está diciendo por aquí uno que mires el WhatsApp. Bueno, Dani nos decía también que él fue a donar el otro día y que, por supuesto, que le pagaron la hora. Bueno, pues nos alegra por no Dani alegra, no alegra nos alegra por personas. el empresario de Ahí Dani. Hay, hay empresarios que, que lo hacen. Que, que, y, que, y además, bueno, pues un aplauso también para en, personas que facilitan hora, en hora a sus trabajadores. Enhorabuena empresa y a ese caballero. A sus trabajadores que puedan donar y no le descuentan ah, la hora, porque, como bien comentaba pero, también otro oyente, ¿también qué dame, mejor satisfacción que, bueno, pues perder una hora para salvar una vida, ¿no? Pues ahora leyguasa que me han mandado, que es sobre los donantes de sangre a ver aquí me ponen que los autobuses de donación que vengan a la fábrica del polígono así ah, sería pues, más favorable otra, otra nada, alternativa para mira, mira, poder mira, mira, mira, con mira, la sangre mira, mira esta idea tal, es tú, pues, yo esto. la veo muy hay que ver más buenas niño hijo la, toma nota, Manolo buena idea, la idea. La idea la es que, es que, es, es que, ve, es que eres como tu madre guapo, hijo te voy a comer bueno, la guapuras no tiene nada que ver con la inteligencia no, pero de algo le ven niño y ya tú eres muy inteligente hijo tu madre muy guapa yo voy a decir que Fran ha intentado separar a Conchi y a Paca, pero al final han acabado las dos juntas entonces, ustedes que sepáis que los cafelitos van a hoy se han sentado juntas y ya yo creo que para los restos ¿no? Sí. Ya sé, ¿no? además que después te voy a decir Paca lo que me ha dicho Conchi yo me voy a sentar aquí con mi gente dice decir... <risa> bueno pues eh, más cuestiones Eh, más cuestiones que nos llegan de, de manos de los oyentes eh, con respecto al tráfico rafa dice que no sé qué se, a qué se está esperando para tumbar el antiguo parque de bomberos al lado del trebujena esta demolición eh, bueno pues solucionaría la mayoría de los atascos ¿no? también había un, un parte un parte. proyecto de eliminar esa plazoleta y de comunicar la parte de la plaza de toros antiguas Con la habilidad de cortes para, sobre todo, descongestionar sí, la descongestionaría zona. Descongestionaría un poco. Y la poco, edificación sí. esta de lo que es el so, stop que quede a forma de rotonda, ¿no? Sobre todo ya mm. eh, eh, es una cosa que está ahí pendiente. Y, hay, está ahí pendiente. Pendiente. Y, y sobre todo son para los camiones. Los camiones yo creo que maniobrarían mejor de sobre esa ahí, manera que no, que no, que no teniendo que, que dar la vuelta en el stop. Ya no es solo un problema de de que el tráfico sea más fluido sino que un camión no te no te haga una liareta ahí en el centro se puede deformar, claro ah. al igual que el que viene por el llevabado de la... del hiperfón sí, eso es una cosa que eso ya hace tiempo que se habló, se vio de eso pero es que también hay dueños ahí que hay que despropiar terreno y cosas de esas para poder hacer lo que se quiere hacer ahí tengo entendido ¿Sí? que esa zona es eh, municipal, la plazoleta ¿no? la plazoleta sí, pero los, los hay otros terrenos colindantes que no son, son privados claro porque pasé la rotonda en Eso no lo puede en, hacer en la, en las proporciones que dice este oyente no es solo coger y tirar a la plaza sino para hacerle un acceso bueno a, a la rotonda por ejemplo yendo de la plaza a la estrella para arriba ¿Mm? tendrías que meterte por donde está el quiosco ahora mismo un, para entrar de forma más, más recta para, para que ese o mentir Quizás más te tendrías que meter quizás más adentro bueno. vamos yo eso no es lo que lo estamos voy comentando vamos a dejarlo lo veas mis nietos Porque, pues, digamos, bueno. así con la redonda, en la redonda terminamos el programa, ¿eh? Vamos a... Pero bueno, no es verdad, bueno, un oyente nos ha mandado una fotografía. La mayoría de los que estáis aquí no, no reconocerán eh, la foto, no se acordarán del tema, porque eh, fue hace prácticamente un año, más de un año, cuando eh, un oyente denunciaba eh, una una caja de un registro de la luz que eh, se encontraba sí, en un antiguo en el, local de la zona de Hipersol. De la ¿no? zona de Hipersol. Este oyente nos envía la fotografía que os la voy a mostrar ahora para denunciar de nuevo una zona que considera de mucho peligro. Sigue la caja de los promillos en Hipersol abierta. Eh, dice que se ha, ya lo ha comentado varias personas del ayuntamiento y a ver si pueden hacer algo antes de que pase una desgracia. Bueno, pues la duda era de si esta, esta caja de la luz que se encuentra en la misma puerta de, de uno de los establecimientos de, de la zona y persona... Sí, yo la, yo la he visto. La pregunta que habría que hacernos es si ese... Porque vemos que está la puerta cerrada y que no tiene pinta de que tenga mucho mucho movimiento esa puerta, ¿no? La pregunta sería si eh, tiene corriente esa caja, ¿no? Y, ¿Y a quién correspondería que la tapa estuviese colocada? Evidentemente es un peligro, ¿no? Esto esto es un peligro que al alcance de cualquiera... Pero Pero la, la pregunta, y pre se la lanzamos también a los oyentes mm. No sabemos la respuesta que le ha dado el ayuntamiento a esta cuestión O la respuesta que le ha dado Sevillana andesa de esta cuestión Porque no sabemos a quién compete el arreglo no Si al ayuntamiento, eh, a, a, a Sevillana sí. o al propietario de, del local ¿no? so, Bueno, no, yo no, so... no sé a quién compete esa La caja de luz de mi casa me compete a mí Yo la, del, la de ese local no sé a quién le compete Pero la mía me corresponde a mí Hombre, está claro, que ahí tiene toda la pinta de que es un tema privado, pero si el ciudadano lo que expresa es que... como Hombre, nos no, gustaría saber, porque comenta claro. que ya lo ha transmitido al ayuntamiento y opinión, nos gustaría saber la opinión o la respuesta del ayuntamiento en pues este sentido pillar. no queremos Porque saberlo. Porque es cierto que a mejor el ayuntamiento lo que ha realizado ha sido eh, darle un, un toque al propietario de esa para cuestión que lo, para que lo solucione y no lo soluciona. Lo que sí que está claro es que estamos hablando de una zona que durante los fines de semana hay mucha gente joven hay muchos muchas personas y que es un peligro que esté de cara a la calle, pero está claro que eso tiene pinta de que es de algún particular Yo, si es la que yo me supongo yo le, yo es de un lado. particular ¿Mm? y es la que yo me supongo porque mm, quizás sea la misma, es de un particular bueno, Entonces, y también, y también la inacción ahora lo que pasa la es... que a lo mejor por dentro él tiene la conexión puesta por dentro él lo desconecta por dentro pero por fuera lo mismo a lo mejor no le corresponde a él no sé, habría que verlo es la cuestión, queremos saber a quién compete porque la, el año pasado intentamos averiguarlo pero no nos quedó claro que por dentro a quién puede tener compete toda la conexión, el arreglo por porque quizás sea un, comentábamos que era creo recordar ahora mm. de memoria que eh, se hablaba de que la competencia era de la empresa de, de, la, de la, empresa. la empresa suministradora pero también luego nos comentaron de que no de que el propietario del local era el que tenía que tener en condiciones el suministro de luz mm. Eh, y bueno, pues nos preguntamos también aquí cuál es el papel del ayuntamiento en este sentido. Por eso queremos saber si este oyente sí, que tiene sí. la respuesta del ayuntamiento, que le contestaron en el ayuntamiento, porque evidentemente esto no se puede consentir que esté así, ¿no? Eh, volvemos al tema de los atascos. Un oyente llama para decir que lo importante no es el atasco, que el atasco dure 5 o 10 minutos. Lo que indigna es que la policía, que pagamos todos, dice, esté en mitad de un atasco y no salgan del coche a ayudar a los ciudadanos para que los que eh, trabajan eh, podamos llegar a nuestro puesto de trabajo. La concejala de policía debería enviar una pareja, diciendo este oyente, todos los días en horas puntas, eh, porque los que estamos en el atasco somos ciudadanos intentando llegar a nuestros puesto de trabajo. Es de aquí, las Eso tenemos, precisamente también tuvimos hablando el otro tráfico. día también, uh -huh. que los puntos más o menos idóneos a las dos y a la hora de la eso montan su servicio lo, la policía local. Lo que pasa es que a lo mejor ahí pues no lo, no lo hayan montado para ese momento, lo que sea, pero normalmente en el colegio, en todo eso, ahí lo monta la policía. ¿Entiendes? O sea que no... Bueno. Eh, Conchi, tú tenías algo que decir no sí, de tu asociación eh, de fibromialgia, ¿no? Mira, no de fibromialgia, pero viene, viene una muchacita mm. que me ha dicho que mm. las campanas del San Antonio, que cuando las volverán a, a poner para que toquen, que no se ve que la quitado para la limpiarla. A desilonar que me estaba hablando los muñequitos. Que ah, muñequitos corazón de misma. Y no el tema de las sí. campanas. Las campanas de la San Antonio. Las campanas de San Antonio que cuando van a volver a, a instalarla para que toquen. Uh -huh. Hace está esta pregunta. Y otra pregunta que me han dicho. Que por qué este fin de semana. Que lo del puente del, de los difuntos. De que por qué las instalaciones ¿Cómo? del pabellón están cerradas. Uh -huh. Porque el viernes prácticamente no es nada. Y han puesto un comunicado, por lo visto, en el Facebook de que están cerrados. Mm. ¿Por qué? Pero de que se, a, pero que se que hablen no, para colectivos que lo soliciten. Bueno, para colectivos que lo soliciten. Ah, bueno, pues eso no va a decir eso. Sí, esa. Sí. No, no tiene que el horario habitual de abertura claro, al público. Claro, no para pa, pa, pa, las actividades normalmente programadas, pero, ya, pero ya, imagina... Sí, yo imagino... Libre, yo o es o que lo no se entiende el escrito, pero si he visto que si cualquier colectivo solicita cualquier instalación pues se le abre. Pero no... A mí no me has dicho eso, me has dicho eso. eso no, pero yo es lo que he podido pues, leer. En el cartel que me han puesto allí precisamente pone las instalaciones lo permanecerán cerradas desde de hoy miércoles hasta el lunes. ¿Sabe? Eso es lo que pone allí en las instalaciones. Pues, lo que Ahora, dice, si aparte lo que no, dicen ellos, que hay, que hay un escrito solicitando claro. para eso, ya. ya eso es diferente. A, a no y, no y, y lo de las campanas yo también le diría a esta muchacha que yo no sé por qué las campanas no se ponen o no se ponen. Ahora, yo lo que no sé es por qué no se callan las campanas. ¡Ay, déjalo que toque, que estamos volviendo! Que, no, ¡Que no, din, din, din, déjalo tú! ¡Que no! ¡No! no, alguna, no, no vamos a ver, a esto, es consci, consci, consci. Consci, esto es cuestión... ¡Conshi! ¡Conshi! Esto es cuestión de gusto, es verdad. ¡Hombre, el gusto esas está campanas, blanco! Esas campanas no se callan. Pues, ah, este, mira, no, si vieran pues, la de vecinos que viven allí, que me dicen... Y entonces voy a aprovechar ahora sí, para decirlo. Sí, dílo, dílo. A ver, a ver cuando esas campanas de callan Porque entre el ángel u, Yo no me sé las sí. cosas que hay ¿Y el Entre ángel el ángel o el no se sé, no, no se callan, eso por lo visto tiene un carrusel Que es un eso sí. Y, sí, es, y es horroroso Y en los mismos plenos, que yo voy mucho de público Ayer estuve allí en uno de ellos sí, precisamente Ah, la de San Antonio Chiquillo, las de, la de San Antonio Ah, no, yo No, yo las de San Antonio, yo, San Antonio, yo, San Antonio yo, No digo nada Yo digo la no. La, la de la ermita, la de la iglesia, ermita, ¿Está? la de la iglesia perdón. Estás confundido, sí. vamos, que yo sobre ese tema digo una cosa, que eso le corresponde, ¿a quién le corresponde? Pues yo creo que le corresponde, a, en este caso, a la iglesia, ¿no? Con la iglesia, por Yo creo que eso... Le corresponde, pone la campana y no. calla a las otras. No, no, que si está variado usted en una de esas, le corresponderá a yo a la iglesia. también no, que toque no, las decir... campanas en una misa es forma parte no, de la Iturcia, no, no, normal, no. franco eso es normal que se ver, toque yo, las campanas creo... que se toque las campanas para llamar a los feligreses ahí a misa eso es lo más normal del mundo lo, lo de que pasa una, es que, que eso parece día. un carrusel eso suena ya hasta las 9 de la mañana algunas veces y, y yo veo que a veces eso es media hora tocan también la campana un, y sí. uno replique calomeón dando una campanada ¡bum!, ya sabemos que son y media no hace falta que nos pongas el eh, bimben ahí bueno, una esta musada se refiere a la del San Antonio sí, esta, no a la de la iglesia es, es, es, es sí, yo, re, yo te digo eso, yo creo que eso corresponde a la iglesia bueno, cuando veamos al cura no, le pues, pero, de, en, bueno, pero, de, pero es que estamos, estamos, me estamos, de estamos mezclando otro. Otro. dos campanas estamos, no, no tiene nada que ver eh, con con las... Las... Conchi se refería a la campana del San Antonio, San Antonio que es la que está parada yo ya he aprovechado la conversación de Conchi para, y para y Para todos estos vecinos que viven allí a la vera de la iglesia, que me, me han dicho? Dos campanas han dicho antes? <risa> las San Antonio, que son muy tenuas, que no molestan mucho, o sea, no, marcan que, que la hora. Mismo, es que Yo creo que, que marca el número de horas, ¿no? Ese es el reloj. Sí, campanas. Ese marca el reloj. Ese marca el reloj de el reloj. la vida. Sí. Y, y el, el que no funciona. No Bueno, pues eh, preguntaremos qué es lo que sucede. Imagino sí, sí. que estarán en labores de mantenimiento, pero vamos a ver qué, sí, claro. qué es lo que sucede, porque a Conchi sí que le gusta que toque las No, a mí ah, la de San Antonio, que yo vivía la vera de San pues Antonio tres años... <ríe> Sí, me gustaba mucho, sí que es verdad. Entonces, pero las otras no. Entonces, ¿por qué me has Fran? No te has regañado. Ah, <risa> Conch, si yo te voy a regañar a ti. José Luis, Fran, eh, va para ti. José Luis quiere decirle a Francisco Arena que al lado de un río se pueden hacer cosas, pero bien hechas. Claro está. Claro. Dice, si sí? no, eh, habría que pedir asesoramiento al que hizo la urbanización de la Vega delante del río y casi a nivel fluvial. Es, es que yo me parece que el que hizo la urbanización a la vera de la Vega se equivocó. Con todos los problemas que ha claro. nos acuerda todo lo que ha había si es que ¿no? si es que una cosa no quita la otra por los baños por no. los bates por todo bueno y, pues no. no y todavía no nos ha pasado ubriquena pero como venga lo de demás que lo de por ahí sí, no. que se agarren los más solo los dos llevados no, ¿sí? y, y ya ellos han tenido un problema de aguas que Ni se han aunque. metido para adentro que después ya cogieron acogieron hicieron el río un poquito más grande que pero todo. que es que no, una cosa no quita la otra que se haya hecho una cosa malamente no quiere decir que se tengan es? que seguir haciendo malamente vale ya, pues, y, a, y hacerse cosas a la vera del río no se pueden hacer porque no es que lo diga yo lo dice la confederación hidrográfica o que cuando analiza río de Ubrique te dice mira, si aquí yo me tengo que poner a tirar caza llego hasta la calle García Lorca Uy, la vera mía? Sí, hasta ahí llego fíjate tú y entonces qué voy a hacer? Pues no las vas a tirar pero bien. obviamente si Ubrique no estuviera edificado hoy en día hasta la calle García Lorca y la calle García Lorca para acá no se podría hacer nada esa es la realidad de un no río. ¿Te no? Cuando se ahogaba García Lorca habla bueno, pasa otro río, ¿no? en arco. Sí. Sí, sí. Pues ya está. Y no tenían los pobres nada porque sí, una planta se lo cargaban todo. Bueno, bueno vamos a ir finalizando no, porque no eh, talones, queremos, lo lo difunto, oír, queremos oír ese talla, extracto de no de, de la representación de Don Juan Tenorio, sí, sí. pero vamos a acabar con los WhatsApps que nos están llegando. Eh, vamos a ver, dice Joaquín, comenta que con respecto a las campanas Que suenan mm, a las 9 y a las 12, ¿verdad? Eh, lo que dice Arena, que parece un carrusel <risa> Se refiere, Joaquín, imagino, a la, a la, parroquia. la parroquia Sí, sí, parroquia. sí, es verdad Además, además no me la ha dicho un vecino, ¿eh? Me la han dicho mucho, uff, la campana, vamos la campana los tiene locos a todos bueno, bueno, Alejandro comenta, eh, dice que quiere denunciar... Eh, que quiere denunciar el estado en el que se encontraban los contenedores del campo de fútbol del Barbadillo El domingo a las 12 juega el Ubrique y lo vimos, eh, estaban todos llenos de basura La gente echó las bolsas fuera, para colmo las cabras que había pasaron por allí y rompieron las bolsas Y bueno, pues se montó la mori morena en cuanto a, a la basura Pregunta a este oyente que cuándo se recoge la basura en, en la zona de Antonio de Barbadillo Eso creo que ya lo dijimos aquí también hace ya tiempo, pero parece que también. dos veces en semana Ajá uh -huh cuando pasan por allí recogiendo. Uh -huh. Vamos a preguntar. Se puede preguntar. Me pasa dos veces por problema. semana, si es cierto. Mm. Igual que por alguna zona. Pero está claro que en, a Dame quien le compete, está claro que, por ejemplo, con los jueces de Lubrica Unión Deportiva, que se traslada a Ciudadanos allí a ver a Lubrica, más al equipo de nuestra ciudad pues evidentemente pues a la empresa que gestiona el tema de recogida que estuviera un poquito limpio que Oye, algo extra para que los ciudadanos que van a disfrutar y animar a la lubbri deportiva cuando vayan a tirar la fuerza basura no la tienen afuera que provoca suciedad y van a tener que recoger doblemente la, la basura la que vale. no se ha recogido de atrás y las nuevas un oyente eh, quiere saber cuál es el donativo cuál es el donativo a la parroquia para un bautizo comenta que bautizó a su niño hace dos semanas eh, y a mi mujer Eh, le dijo que eran 40 euros a mí 45 no. eh, y a un compañero mío que 30 dice que quiere saber que cuánto que cuánto de, cuesta un bautizo de, bueno, de donativo nada de donativo nada hay ah, los bautizos hay que pagar contrario bueno, no no no no, no. Hay que pagar. es que no sé en los bautizos pero yo me parece que ya la iglesia tiene una una cuota para las bodas. Yo yo creo que es más barato casarse por el juzgado que por la iglesia. No, ya valen los dos lo mismo, ¿eh? Vale... 90 euros. Yo no me he por el boda. Bueno, pues nada, esto hoy quiere saber. A saber. Ya lo contestaremos, ¿Cómo contestaremos? ¿Cómo también, no sé... Por Porque no habéis contestado, ¿no? La semana que viene contestamos no, no, no, lo que vale no, no, cazarse. No, no, y descazarse, ¿cuánto vale? Yo no, bautizé a mi hijo no, y fue voluntario. O sea, que te piden una voluntad. Pues... Bueno, este hombre, eh, este oyente ¿sí? dice que, bueno, pues a uno le dijeron, cuando vas a dar un donativo no te dicen el donativo es de 40 euros, ¿no? Imagino, ¿no? Te sí, sí. dicen no, el donativo no, no, es de tanto. No, no, lo mínimo son 40 no, no, no, no, ¿Te euros, lo ¿no? que tú quieras si dar. Y tú metes lo que tú... Bueno, dice un oyente, nos vamos a ir ya, nos vamos a ir ya mismo, porque dice un oyente que tiene una posible solución para los atajos del estor, eh, no se necesitan obras mayores, se ¿Ola? solucionaría con unas cuantas señales y unos cuantos botes de pintura pero es un poco complicado de explicar por aquí okay. dice a ver si un día me da tiempo y, ¿Y hago un esquema para poder enseñarnoslo eh, y ustedes lo expliquen bueno pues un día invitamos, a David, invitamos pues, a David a, la, a que no, se no, venga que, aquí a tomar que, el café David, sí que aquí, sí, a mí, a mí, la, a mí sí. la gente como David me encanta sí, porque, sí. me porque, ¿por porque sabe lo que pasa en el esto lo sabemos todo el mundo pero como arreglarlo pero bueno, pues, y además David, me parece muy bien que te tenga una idea a, y que tenga otro punto de David nos trae el esquema y nos explica que aviste hago una tarta con el y tú vienes para acá. Aquí te se la basura. los miércoles y los domingos en la barbacaña. Sí, sí, ¿Vale? Yo, sí. ¿Y, y ya está. Los, los días, días semana, semana. O sea, lo que pasa que por, lo, mejor, por lo que sea, él no lo recogieron el otro día y basta con que Claro, que no se recogió y los ciudadanos dubriques habían lo que no estaba recogido. Bueno, nos dice evidentemente. Una, nos dice una tal Laura, dice mm. no no si no que no hay tan tanto conchi como como paca estaba las dos escogía sí. Pues muchas gracias, Laura, va por ti. Vale. Vamos, a, vamos a cerrar ya... Eh... No voy a decir una cosa, Fran, en favor de nuestro pueblo. Que yo, como dice Manolo, voy por ahí me fío en las basuras y, y nuestro pueblo está muy limpio, ¿eh? Los contenedores de basura están súper limpios. Y lo de los cartones, los crí... Vamos que está trabajando muy bien Vaticano Claro, claro, ¿eh? sí va cinca trabajando estupendamente los ¿que? trabajadores más todavía que, que tiene los, los diferentes puntos de muy limpio, de Olimpe ¿eh? pero esta ciudadana no no está hablando de un tema generalizado no, está ¿qué? hablando de un tema concreto ¿Vale? en un día concreto ¿Qué? cuando Claro, claro, concreto cuando claro. Se cada es que puede ser y estaba sucio, claro. Claro, estaba sucio como muchísimas otras, okay. cuando viene algo negativo Y además y además lo que dice Sergio es algo muy concreto porque puede haber cogido un hombre con un camioncito Ya está en vez de irse punto de limpio, allí y ha llenado los dos contenedores en Pero el no mismo día. Pero no estoy diciendo que Urique sea limpio porque se recoja mala basura, ¿no? Oh. Urique es limpio porque sus ciudadanos son tienen ¿Lipio? una conciencia de limpieza absoluta, Mancha, excepción de los cuatro trabajos que, que el, se dedican a romper, a suciar y a quitar el patrimonio no público de los Urique. Más de lo que es la limpieza. Bueno, es pues, más, el domingo, es es las nutrias pantaneras normal. los recogieron todos en los momentos. Claro, momento. Entre los mismos organizadores. Eh, y Además, básica, está trabajando muy bien porque no el año pasado, las queas que dimos el año pasado cuando lo de trasvase y todo eso, pues ellos verdaderamente lo arreglaron y lo están solucionando contigo como pueden porque no pueden poner un coseto los días nos vamos a ir Antonio Castro nos dice que quiere agradecer al equipo de gobierno que hayan puesto la baranda la cuestejilla de Castro que lleva 15 años esperando que se le pusieran sí, sí, sí, sí, sí. bueno pues así que nada eh... este equipo de gobierno es de demanda histórica y en cuanto al carnaval, carnaval carnaval noticia de carnaval fresquita porque además la chirigota del lian champó ha tenido el decoro el detallazo de anunciar en el cafelito el nombre de su chirigota ¿eh? lo vamos a dar en primicia en ningún lado ha salido y a partir de ahora bueno pues ya pueden ser a ver, y además lo van a ver en las redes sociales cuál es el nombre de la chirigota de Ismael García, los amigos del sí. lian champó mm. que este año eh, se van a llamar los que no tienen huevo de caparlo ese es el nombre no, no, no, de la chiricota tío. que anunciamos aquí en Primicia no, los no que no tienen huevo tienen de, huevos huevos de caparlo, de caparlo". No, no, no. veremos a ver vale. por dónde a ver, por, por dónde, dónde sale ya veníamos la puesta en escena ve que nos hacen la puesta en escena pues nada, los que no tienen huevo de caparlo este año la chiricota del Lianchampo Y ahora sí, vamos a ir poniendo el punto y final a, a la tertulia. Nos vamos a ir con, como ya decimos, como comentamos al, al principio. Ah, por cierto, antes de irnos. Macarena, nos dice Jesús que, que ¿cuándo nos vas a cantar un fandanguito? ¡Ole, ole, Macarena! Que por lo sí, visto le no, pegas muy bien al fandango, ¿no? No, no, sí, yo, yo no. Sí, canta, Mira. sí canta, lo digas que no. No, no, no, no yo... No, es mi hermana, es no mi no hermana, soy No te vamos a hacer cantar hoy, Macarena, que el primer hoy día. El no te vamos a hacer cantar, pero ya cualquier guapiente. día cuando ya te abra más que... Muchísimas gracias por haberte sumado gracias, a, gracias. al cafelito, aunque ya, ya hemos empezado el curso y espero que te haya sentido a gusto sí, con... ¡Fran, sí, con estas aurías! ¡Fran! ¡Fran, yo lo que quiero... Yo quiero no saber por qué la habéis dado micrófono y el alámbrico a Conchi. Conchi el dicho, micrófono de última generación que entra aquí. No, Conchi ha dicho Con este, dicho este dicho micrófono postura, a mira. Mí, Este micrófono me ha gustado. Y no decías micrófono... cosas de mí, ¿eh? Que después... No, el, el micrófono y el te lo has a quedado ver, tú. A ver, el micrófono lo... a mí me hizo franquete El mío aquí? tiene cable, el de él tiene cable, y aquí ha entrado este nuevo y te lo has quedado pues tú. para que ella vaya mira, para ella que venga. Es que voy a seguir de periodismo, no lo ahora, esta no. altura, pues está... Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir ya con ese extracto pequeñito de eh, la obra de don Juan Tenorio de José Zorrilla, que cada año interpretaba a nuestro queridísimo y recordado compañero Antonio Moreno, vaya un saludo enorme a los que ya no están en esta mesa... Y, y bueno pues el recuerdo de, de Antonio Moreno que participaba junto con Pepe Carrasco y los integrantes del club de lectura de Urique Jorge Bayón y María Asunción Fernández y bueno pues nos ofrecían ese extracto ese fragmento de Don Juan, del Don Juan Tenorio con el que hoy finalizamos nuestro cafelito llega el deporte con Jesús Domínguez hasta el lunes, feliz puente Los rivales cuentan los muertos en batalla y las mujeres seducidas al finalizar, don Juan queda como vencedor. Sin embargo, don Luis lo vuelve a desafiar diciéndole a don Juan que lo que le falta en la lista es una novicia que esté para profesar. Entonces, don Juan le vuelve a apostar a don Luis que conquistará a una novicia y que además le quitará a su prometida doña Ana de Pantoja. ¡Oh, y vuestra lista es cabal! De una princesa real a la hija de un pescador o ha, o ha recorrido mi amor toda la escala social ¿Tenéis algo que tachar? Solo una os falta en justicia ¿Me la podáis señalar? Sí, por cierto Una novicia que está para profesar Va, pues yo os complaceré doblemente Porque os digo que a la novicia uniré la dama de algún amigo Que para casarse esté Par diez que sois atrevido Yo os lo apuesto si queréis Digo que acepto el partido Para darlo por perdido ¿Queréis veinte días? Seis Por Dios que sois hombre extraño ¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año Entre las que ahí encontréis Uno para enamorarlas Otro para conseguirlas Otro para abandonarlas Dos para sustituirlas Y una hora para olvidarlas Pero la verdad, hablaros, pedir, más no se me antoja Porque pues vais a casaros Mañana pienso quitaros a doña Ana de Pantoja Don Juan, ¿qué es lo que decís? Don Luis, lo que lo que oído habéis ¿Ve, don Juan, lo que prendéis Lo que he de lograr, don Luis ¿Estáis en lo dicho? Sí Pues va la vida Pues va Al oír el desafío el comendador Don Gonzalo de Ulloa, padre de Doña Inés, que llevaba en un convento desde su infancia y estaba destinada a casarse con Don Juan, deshace el matrimonio convenido. Por la noche, Don Juan seduce a Doña Ana, haciéndose pasar por su prometido. Después, escala los muros del convento donde está encerrada Doña Inés y la racta. Don Juan y Doña Inés se enamoran locamente. En este fragmento, doña Inés empieza a manifestar su turbación y enamoramiento de don Juan, tras, ser y, tras serle entregada una carta de este y poco antes de que escale los muros del convento y la racte. No sé, desde que le vi, brígida mía, y su nombre me dijiste, tengo a ese hombre siempre delante de mí. Por doquiera me distraigo con su agradable recuerdo, y si un instante le pierdo... En su recuerdo recaigo. No sé qué fascinación en mis sentidos ejerce, que siempre hacia él se me tuerce la mente y el corazón. Y aquí, y en el oratorio, y en todas partes, advierto que el pensamiento divierto con la imagen de Tenorio. Y en este otro fragmento, doña Inés se despierta en casa de don Juan, tras ser raptada, y don Juan la enamora con sus palabras y le declara su amor Doña Inés le responde en un diálogo inflamado de pasión y que es uno de los fragmentos más famosos de Don Juan Tenorio la llamada escena del sofá cálmate, olvida mía reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla... ...más pura la luna brilla y se respira mejor? ¿Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores... ...de las campesinas flores que brotan esa orilla amena? ¿Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor... ...la barca del pescador que espera cantando el día? ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor?... Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento, ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando el cercano día. ¿No es verdad, cacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía no es verdad estrella mía que están respirando amor y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas convidándome a beberlas evaporarse a no verlas de sí mismas al calor y ese encendido color que en tu semblante no había no es verdad hermosa mía que están respirando amor oh sí bellísima Inés espejo y luz de mis ojos escúchame sin enojo como lo haces amores mira aquí a tus plantas pues todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía adorando vida mía la esclavitud del amor callad por Dios oh don Juan que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. ¡Ah, callad, por compasión! Que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. ¡Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer! Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán, tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va sorbido al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena. Don Juan, Don Juan, yo lo infloro de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón o ama a mí porque te adoro.